Atención, amigas y amigos oyentes de su Radio Lautaro, AM 970, de nuestro Servicio de Utilidad Pública. Con urgencia se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo, a nombre de María Eugenia Yáñez Barrios, nuestra querida María del Sol. Favor dirigirse a la Casa del Donante, ubicada en Dos Norte, entre 1 y 2 Oriente, en Talca. Por su colaboración, muchas gracias.